Ya casi es Navidad en apenas 48 horas, tenemos la noche más importante del año, noche buena. Navidad es tiempo de paz y de amor, que no sé por qué la llaman así, pero parece que hay que hacer caso a todo lo que se dice. Lo último que se puede hacer es lo que deseamos. Y esta noche, desde luego, hay poca paz, hay poco amor. Es la época en la que además más se echa de menos, se echa de menos cosas y personas que ya no están es la época en la que nos obligan a estar felices aunque nos domine la tristeza es la época en la que se ejecutan los mandatos supremos no pienses, no sientas no tengas decisión propia, no huyas comete lo que dice viva la tradición, vamos a contar mentiras que al de al lado le contenten, si lo haces serás bueno por lo menos para él por mi parte feliz de Navidad y ojalá pase pronto aunque para ese deseo no se exige PIN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 faltan dos días solo dos días para que nos hinchemos a comer y a cenar aquello que otros no pueden espíritu positivo como siempre un rama como siempre especial en la rosa de los ventos en la que vamos a tener tertulia tertulia 00 con Giuseppe Guijarro con Mado Martínez con Juan José Sánchez Oro con Manuel Carballal Y un debate, el debate sobre la figura de Jesús de Nazaret ¿Es real? ¿No es real? El debate parece que se centra en su naturaleza ¿Era alguien más? ¿Era alguien especial? ¿Sobre quién era? Realmente debatiremos esta noche Os vamos a contar más noticias y más informaciones Os vamos a contar que se ha intentado robar El santo Grial, el auténtico, el que se encuentra en León. Vamos a conocer los efectos que tiene e encontrar el sentido a la vida. Y vamos a conocer algo más el sobre por qué ha sido tan importante este año que finaliza dentro muy poquito en relación al fenómeno ovni. Laura Falco Lara nos hablará en cosas del pasado del Modman, de los misterios del Modman, y en mujeres con historia Silvia Casasola nos presentará a una mujer que le han dado que le ha dado nombre a una estrella. Hablamos de una poetisa y de una escritora verdaderamente importante, una de las más importantes de nuestra literatura, Rosalía de Castro. fronteras del futuro con Javier Sevillano que nos contará la historia de un personaje puede ser algo que vaya a ocurrir en muchas ocasiones en el futuro un físico que ha perdido bueno, nos lo va a contar Javier Sevillano botones en marcha velas desplegadas que refiado por Dios, por lo digo por lo de las velas, en la una y 40 minutos comenzamos todas para ti, ¿eh? todas para ti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 en Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Tiempo ya de Tertulia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 Sí, sí, eh, pero que ya ha pasado el meridiano de Greenwich a 40 kilómetros por hora. Algo más que si fuéramos a todo piñón en bicicleta, creo yo, ¿no? Cálculo. Pero hasta... Los Inglaterra van por la izquierda, ¿no? Sí. Lo digo por la Greenwich. Nada... <risas> sí.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 que sabemos que no es la primera vez que pasa y seguimos aquí, aquí con lo cual extinguirnos no creo que lleguemos a extinguirnos un, que un he po, un poquito, es un poquito que, rarito si nos podemos, nos podemos ir transformando según vamos evolucionando no pero bueno, es, es que cosa <risas> muy bronceados pues no, yo, cre yo, creo, yo creo que estáis cayendo en, en la trampa de Mado, o sea, esto es una, sí, ha hecho una luz, como la copa de un, de un pino y es que la tierra es plana amigos, ni ni nada de nada, o sea... O esto, sea, tú te has, no, has comprado esa no, pp que es eh, fake me claro. Claro. Yo mentiras me a gusto, ¿no? Al, la, la, al gusto al consumidor. La tierra es plana. La tierra el es plana. cambio climático no existe, es cosa del hombre. Es, son ciclos. Y los polos los están invirtiendo. Claro, son ciclos, son ciclos. <risas> Eso claro. es mentira, como el cambio climático. <risas> Es ver, es evidente No te el tono irónico Ha perdido el norte A ver si es que ha perdido el norte Mejor dicho Yo es que ya me he invertido invertido. Hay una consecuencia menor De esto del desplazamiento del polo magnético y Es que tienen que pintar determinadas pistas De los aeropuertos De aquellos que están más al norte o al sur Porque tienen numerados Lo que son los grados del polo magnético Entonces, cuándo los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 si era una no banda organizada si dos tíos en plan botellona Exacto, o eh, claro. con, con eh, láseres y eh, colgados del techo, ¿no? Claro, de momento era, el... a mí me recuerda lo del coce Calistino y ya ves que al final sí, era sí. un matado era que el no electricista el ahí de mantenimiento sí. aquí de momento embargo, nada también se toda una conspiración ahí, mafias internacionales que habían robado y nada y estaba metido Normal. en un garaje subterráneo a 12 kilómetros de Santiago sí, porque realmente tampoco se sabe si han querido robar, todo el mundo sospecha que sí, porque claro, es el, la pieza más mediática ¿no? que tiene, pero claro en la colegieta hay más, más objetos Sí, a claro, lo mejor y no iban a por eso, que era lo más complicado y querían coger de otra hecho, cosa más fácil Se ve que rompieron lo que era como más fácil de, pero luego ya cuando llegaba la zona de más eh, dificultad, pues ahí se quedaron y desaparecieron Lo que no se puede robar en Mago Martínez es el sentido de la vida Aunque sí, tiene si hay unas las consecuencias tenerlos El sentido sí, pues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 no te creas no te creas lo que pasa es que Oye, las cosas. Y, y negativo, y hay ¿no? estudios hay estudios que dicen que cuando estás jubilado eres más feliz también ¿eh? no te creas además de la pensión también que te quede. depende que Uy, cuando comienzas a sí. llegar la salud a los que 30, tengas también también a ver acá, aquí todos estamos un poquito en esta edad de cuando comienzas a llegar a los 30 a los 40 a los 50 tienes relaciones más establecidas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 La, la rosa de los vientos. es un poco políticamente correcto, ¿no? Bueno, sí. <risa> es que me miraba Bruno de una manera que digo, voy a tener que decirlo por porque... <risa> las gafas y <risa> no te no me... lo Me estaba intimidando. Me está costando encontrarlo. Yo, yo creo que sigo persiguiendo marcianos, sino como no Yo lo creo, lo creo que el, el, de vida, el ¿no? sentido ¿no? de la vida no está en uno mismo, está en lo que otros esperan de uno.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 quiero no te llamo más al círculo esa creación. Que... Claro, yo... <risa> madre mía, me lo estás dejando, me lo estás dejando, pero bien... Me lo voy a traer una semana a Alicante y lo voy a dejar nuevo, ¿eh? Ya sí, sí, eso estaría sí. bien. Eso, estaría eso, bien. Eso, eso sería un milagro. Pero llegará no te lo lleves el no invierno la y con estas uh, aguas que habéis tenido, ¿eh? 24 grados hemos estado en Alicante hoy, ¿eh? Bueno, hoy maravilloso, sí, un sí, torneo de pádel maravilloso. la mía, la mía, la dando envidia. Sí, sí, así sí. como no va a estar ella tan feliz. El sentido de la vida. El sentido de la vida es sentirte bien contigo mismo. Eso es Esa la es la vida. clave. O sea, que... Nadie encuentra el sentido de la vida A ratitos He dicho la cosa ratitos, de viernes, pero nadie me secunda A ratitos <risa> Oye, pues es un sentido pues Es uno de los tantos propósitos de la vida El sentido de ¿Qué? la vida es aguantarse y jorobarse No hay, no hay otro <risa> sentido ¿Llegará? Llegará el día, de la, hoy, ¿Llegará el día ah, de la muerte Llegará el día de la muerte Puñetas, ha comido puñetas Joroba, ya me toca morir que Me cago en la leche no, Hasta el 8 de enero va a estar así ah, eh, Hay no que aguantarlo <risa> <risa> <risa> Hasta el 8 de enero, ¿por qué? Hasta que pase los reyes Va a estar insoportable Los reyes son el día 6, ¿eh, Manuel? Ya, pero como tú tienes el efecto rebote, te ah, dura un vaya, par de vaya, días vaya, más. <risa> <risa> Ay, bueno, Manuel, cuéntanos en ¿eh? más noticias, en eh? más informaciones. Eh? Por ejemplo, eh, hablares de Frankenstein, ya que estamos hablando ahora de Navidad. Ah, lo de Frankenstein sí. está tremendo. Está tremendo. Vamos, lo tengo recientito, recientito. <risa>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 que es, eh, a ver si encuentro el nombrecito, porque él se hacía llamar Van Unzu Frankenstein, aunque en realidad no se llamaba él así, sino que tenía, él se llamaba conrad Reit von Breuberg. Bueno, pues este señor fue el que construyó el Castillo Frankenstein, desde el siglo XIII, de 1200 y pico, y dicen que seguramente ella fue allí, y ¿por qué? ¿Qué tiene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 Bueno, pues esa información sobre esas estatuas eh, gigantescas, algunas de ellas, bueno, todas eh, prácticamente eh, enormes, algunas gigantescas, ¿sí? eh, que ocupan, bueno, más de seis metros de media, pero las hay incluso más grandes, mm -hmm. ¿eh? Esas estatuas eh, que todos hemos visto en alguna ocasión. Ahora en Onda Cero llegan las noticias en la actualidad y después continuamos unos minutos más en la tertulia de Zona Cero de Narrosa a los Vientos.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 Pues... ¿A Galicia vas o no? Hombre, evidentemente, evidentemente, pues ponerme ciego al marisco. A ver si se me pasa el coste. No comas cabezas. ¿Eh? Déjamelas a mí. No puedo resupearlas. <risa> Mado Martínez, ¿eh? ¿dónde vas? ¿Dónde pues tenas? Pues, pues en Alicante y pasando envidia con Manuel, porque yo soy intolerante al marisco. Anda, ah, no, oh, mira Mira bien Es triste Oye, pues, no, que no, ese sentido no, de la vida yo, Claro no, no. No. Pues, sí, yo, pues, sí. yo soy egoísta Y me voy con, con Mado Que a mí me gusta mucho Y así ella Que no lo pase mal Fajo, <risa> <risa> Sánchez ¿Dónde vas tú? Yo con la familia Sí Aquí en Madrid, sí Y, Josep, ¿qué haces en Nochebuena? Pues, pues, en Nochebuena estaré, estaré aquí reventando los 220 pavos que he conseguido hoy en la lotería. ¡Anda, <risa> Así. Ah, mírale, ¡Qué suertudo! Dos pedreas y el, y el reintegro del gordo. Con lo cual, esto hay que reventarlo. Y como sabes... Son el... una o sea, juerguen, dos pedreas y el reintegro del gordo. Sí, sí. Ahora oh, ya sé yo, ya. yo o sea, cuál era la pelotita como... que estaba metiendo el ya. tío en el bombo. Exacto. Exacto. Con razón crees en la suerte. Claro, y... para que veas. Para que veas. Es que si crees, atraes. Esto es así. Ay, ay, el ay, día ay. 26, como sabéis, me voy a Grecia con... Es verdad. Con, con... con... un grupito de gente donde estaremos pasando el fin de año en Atenas, así que espero pasármelo muy bien. A ti sí te tocó al gordo este año, ¿eh? De verdad, o sea, de todo de todo a todos los niveles. <risas> Su bebé, de todo divino. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia zona cero a tan solo dos noches de la noche buena. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Igualmente, feliz Navidad. Pues sí, un abrazo, grande, próxima, después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.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 Señora Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos va a presentar a una de las grandes de las letras españolas Rosalía de Castro Mujeres con Historia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 De ese modo, desde el 17 de diciembre, la anteriormente estrella conocida como HD 149-143, ahora se llama Rosalía de Castro y el planeta que gira en torno a ella, Río Sar.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 Sin poder, como o fondo pensamento Y a pezoña mortal que en mi levaba Y a xente que topaba oyándome a mantenta Do meudor sin igual Y a miña afrenta Traidora se mofaba Que afrenta es esa a la que se refiere De que se burla la gente Cuando mira a Rosalía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 ¿Son los brujos ante Cristo? Bueno, pues son los pastaqueiros, como todo el mundo lo sabe. ¿Y quiénes son estos personajes? Nos lo va a responder nuestro siguiente invitado, Carlos Fernández. Muy bueno, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ¿quiénes eran? ¿O quiénes pues, son? Los pastequeros lamentablemente o no desaparecieron, ¿no? Son una, una raza, digamos, una estirpe de curanderos que existían en una zona muy concreta de Galicia, alrededor de la provincia de la ciudad de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, y que, eh pues, eh, tenían una característica muy particular, eh que mezclaban eh, en sus ritos, mezclaban el digamos, la, los oficios de sacerdote con el de brujo, ¿no? Entonces, eh, utilizaban estolas, utilizaban imágenes religiosas, especialmente eh, de dos figuras, de San Gibran y, y, Santa, y Santa Comba, que son los santos eh, locales, digamos, con, con mucho mucha devoción, y que, eh, por otra parte, utilizaban ritos paganos, que eh, como darle de comer a las ánimas y cosas de estas, ¿no? o sea, barrar la casa, en fin, toda una serie de ritos eh, totalmente paganos, y llevan su nombre, llevan este nombre tan curioso, porque en sus ritos incluían la palabra paxtecum, ¿no? la pasé contigo, y que eh, por deformidad, pues le fue quedando este sobrenombre de pastequeiros Sobre yo sé eh, hace si sí, efectuoso un artículo en la revista año cero este mes unos personajes el que tú calificas como los brujos en de Cristo, por qué los llamamos así no, pues, más que nada, porque eh tenía era una especie de sincretismo entre lo, un oficio religioso no entre lo, los lo, eh digamos una los sacerdotes católicos y, y los, los una unas prácticas totalmente relacionadas con la brujería no Entonces estaban relacionados eh, con, con, con, la, con la religión católica, por una parte, por su vestimenta, por los argumentos que utilizaban, que eran muy parecidos a los de la misa y porque utilizaban las maje, las imágenes religiosas para hacer los ritos, o bien eh, estaban en dos iglesias muy concretas, en la de San Cibran de Tomesa que es una pequeña capilla donde, bueno, que tiene todo un pasado, donde aún hoy en día se realiza un rito un rito que eh, antiguamente se llamaba el pasteco, que consiste en lanzar piedras, y en la otra iglesia en la que operaban era en la San, Santa Coma de Bértola. Estos dos santos, en la tradición gallega, pues son eh, santos que eh, anteriormente, antes de ser santos, eran brujos, con lo cual les pegan muy bien, digamos, a toda esa imagen que tenían, ...de medio santos y medio brujos. Que además, eh, como en muchas ocasiones en Galicia... ...personajes de este estilo tienen todos... ...una raíz pagana muy importante. Sí, aquí hay, hay unos elementos paganos muy importantes. mira El, el rito variaba de, de un curandero a otro, ¿no? de un pastequeiro a otro. Pero básicamente con hacían... Eh por bueno, después de hacer una especie de de, de salmos e invocaciones que normalmente se hacía bien con una imagen del santo o bien en el en el atrio de estas dos iglesias en alguna de ellas y, y luego mandaban al a, a la persona que iba acudía a ellos que era, normalmente era por el meigalo una especie de mal de ojo menos así o, o, o ese tipo de males eran los que curaban. Y lo mandaba a su casa a barrer su casa de atrás para adelante y esas cenizas debían tirarse, o sea, esos restos, esa basura debía tirarse a un río. Luego había una comida ritual también que se que se realizaba para completar el rito en el que la persona que se, digamos, que acudía, el paciente, por llamarlo de alguna manera, no participaba, pero sí los restos se daban, se arrojaban en un cementerio para darle de comer a las ánimas porque... En la tradición gallega, las ánimas eh o sea los, los espíritus de los muertos tienen mucho poder, no tanto poder como como cualquier santo no por eso se les daba este, este, este alimento, digamos, que es eh, simbólicamente, se les daba de comer, ¿no?, para completar el rito. Y sobre estos eh, personajes, sobre los pasetequeiros, hay un reportaje este mes de Carlos Fernández en nuestro invitado en la revista Año Cero. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.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 otras mujeres si pueden llegar a ese mismo top, si tuvieran las mismas oportunidades o las mismas condiciones de trabajo y laborales que tienen es el resto retrogrado. de hombres. Atención, el próximo fin de semana, las los Vientos El sábado entre doce y media y cuatro de la madrugada. El domingo entre una y 5 y media de la madrugada. Muchas gracias por estar ahí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Besos a todos. Cuidaros. Aquí comienza El Transistorio.